Sí, eh, viene el personal profesional de la Agencia Nacional de Seguridad Vial uh -huh. a, digamos, a dictar una actualización al personal que está habilitado justamente en la propia agencia, personal de, de la Municipalidad de Santa Rosa uh -huh. y según nos comentaron, eh, vienen también de Realicó y Rancul, uh -huh. que son los otros dos fueros que emiten la licencia única de conducir. Uh -huh. Bien, ¿y en qué se basa este curso? Es un curso de actualización justamente para los operadores, este, de atención al público, uh -huh. eh, de los boxes, cierto que, que son los que emiten la licencia, para el personal que hacen los cursos teóricos y el, los cursos prácticos. Uh -huh. Bien. Eh, ¿Cuál es el mayor problema que tienen en la dirección respecto a la entrega de licencias? Cómo, ¿Se pueden llegar a plantear esos problemas aquí? No, eh, el, es decir, eh, está todo, digamos, eh, sistematizado, uh -huh. por un lado, estamos trabajando online con la propia agencia, uh -huh. Eh, con la emisión, digamos, de, de, de los distintos certificados de, de, de antecedentes, ya sea a nivel nacional o a nivel local uh -huh. en el juzgado de falta. Así que es un sistema lo suficientemente aceitado como para que el vecino que va a hacer la licencia en una hora ya esté desocupado, el que va a renovar. Uh -huh. Bien. ¿Qué cantidad de carnet están este, entregando en este Aproximadamente momento? Aproximadamente 80 a 100 por día. Uh -huh. ¿Ese es un número al que quieren aspirar o quieren...? No, no, es lo que se está trabajando en, en base a los turnos que tenemos y a los médicos, que, a los profesionales que atienden en la propia dirección. Esos son nuevos y renovación también. Exactamente, nuevos y renovación. Uh -huh. Y después está, digamos, este, la licencia para la gente mayor, que renuevan todos los años, que también este, hay que darle un curso teórico y el, el examen práctico. Bien, y le contaba, eh, le preguntaba, el problema que tienen los empleados, digamos, lo comentan, digamos, se pueden llegar a, a sacar alguna idea en este curso. Sí, sí, este, acá seguramente se van a plantear algunas dudas que Bien. tengan, uh -huh. porque justamente ayer se hizo un anuncio a nivel nacional de la renovación de la licencia, uh -huh. pero más que nada había pasado en, en, en, en que va a poder ser utilizado en, en más países del mundo uh -huh. eh, y tienen normas nuevas de seguridad. Eh licencia. Que sí. Ahora la vamos a conocer justamente en el curso. Eh, Esta va a ser norma de seguridad para todas las. Eh, sí, sí la, es una norma de seguridad en el, en el propio documento. Uh -huh, uh -huh. Eh, eh, la foto más clara, es decir, eh, eh, donde va a tener este, resaltada justamente la fecha de licencia para permitir al inspector de calle para visualizar justamente... Eh, ese detalle, es decir, infinidad de cosas que hacen a la mejora de la seguridad de ese ¿Con población. el equipamiento que tiene la dirección se podría hacer? Sí, sí, bien? porque se actualiza el software uh -huh. simplemente, y se trabaja con el mismo material que provee la propia agencia.